...ese tema del cannabis medicinal. Así que fuimos a llamar al del cannabis, como Armando Lagarejo le dice a, a Daniel Oliveto. Oliveto, buenas tardesitas, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están por ahí ustedes? Bien, acá estamos. Eh, deseosos bueno. de conocer tu mirada de lo que ha ocurrido... En, en estos días en Santa Rosa, en La Pampa. El gobierno, por un lado, este anunció la incorporación en el Bademecum Provincial, como le dicen a ese listado de medicamentos que Salud Pública de alguna manera provee o banca del cannabis medicinal para este algunas algunos padecimientos muy puntuales. Y queríamos conocer tu mirada, que venís trabajando en serio en el tema y desde hace mucho tiempo sobre ese tema y otros vinculados. Así que te escuchamos. Bueno, en, en primera instancia es una noticia que uno puede analizar con el vaso medio lleno o con el vaso medio vacío, ¿no? Desde el vaso medio lleno es un avance que la marihuana ya eh, lentamente empieza a dejar de ser considerada una droga para entender que es una sustancia con potencial terapéutico y que el Estado, bueno, ya no puede hacer oídos sordos a este tipo de cuestiones que eh, en, en Argentina, desde octubre de 2015, Lanmat viene permitiendo la importación del aceite de Charlotte, que es un tipo de aceite de cannabis elaborado con un tipo de planta cuya particularidad es tener una de las tantas moléculas del cannabis que es el CBD, ¿sí? ese CBD hace poquito fue reconsiderado por la Organización Mundial de la Salud como una sustancia medicinal, digamos. tiene todo un aval, sí pero Eh, o sea, eso desde el lado del vaso medio lleno, es decir, estaba considerado una droga y ahora empieza a entrar un derivado de esa planta que fue considerado durante tanto tiempo droga con un potencial terapéutico, específico en este caso para epilepsia refractaria. Bien, ¿qué es lo que nosotros hemos descubierto sobre eh, otra gente que en realidad hizo los descubrimientos? <ríe> Descubrimos la literatura nosotros en realidad. Lo primero que empezamos a leer fue que la primera demanda en el mundo sobre cannabis tiene que ver con dolor. Y eso también te, te lo puedo decir, no solo desde la teoría, sino desde el campo de batalla que es el Grow Shop, que es el que atiende toda la demanda de uso medicinal de gente que quiere informarse, ¿sí? Uh -huh. Bien, entonces, la gente eh, la gente accede accede información y se, se va... La, la demanda se va produciendo ahí. ¿Qué es lo que pide la gente? Aceite de cannabis para el dolor. Obviamente que no se lo puedo dar, no se lo puedo vender, lo único que le doy es la información sobre cómo lo puede producir mediante autocultivo, que sería la única forma de acceso hoy en día, digamos, ¿no? O sea, es por autocultivo o vas a comprar eh, aceite en narcotráfico. Pero, en, en definitiva, lo que quiero plantear es que la demanda sobre el aceite de cannabis es mayoritaria respecto al uso del dolor. El tema es que los aceites que responden al dolor tienen otra molécula de la planta, por ahí más conocida, que es el THC. Que ese es un componente que a determinada dosis tiene efecto psicoactivo. Es el responsable del efecto de la marihuana sí. cuando la gente la fuma, digamos. El Pero, nuestro, diría Juan y de Pian. El <ríe> Lo que es importante entender es que un porro puede tener entre 70 y 100 miligramos de THC Y una persona con fibromialgia necesita capaz que 10 miligramos de THC. sí O sea, una, una persona que tiene dolor, para que más o menos entiendan lo que es la dosificación, utiliza la misma cantidad con la que se arma un porro, pero lo utiliza durante un mes. Es como si le diera 30 pitadas al porro, por así decirte, para que se entienda, ¿no? Ajá, bien. Es una dosis muy baja a la que responde. Entonces, de esto que te estoy diciendo sobre la evidencia científica, el ministro de Salud en 10 minutos dijo 3 4 5 veces que no había evidencia científica para otro tipo de uso. Sí, Digo, insiste con eh, eso, eh, más más este le, en general le, es lo que más le gusta decir, más allá les, de la decisión. Les encanta hablar de eso porque bueno, obviamente que, que que se dirigen muchas veces a un público que no está informado, entonces, cuando el ministro de Salud sale a decir que legalizaron el aceite ¿eh? o que lo incorporaron al BEMCU al negocio van más personas, o sea, por cada anuncio en las noticias sobre el aceite de cannabis yo recibo más demanda de atención que no puedo resolver porque soy un privado y porque es una actividad ilegal lo que me están pidiendo. Entonces, nosotros lo que hacemos es canalizar ese reclamo, canalizarlo hacia el sistema de salud en lo posible o hacia el judicial como en el caso de Elba. O sea, Elba necesita que le resuelvan rápido el problema, por eso hay un recurso de amparo de que necesita aceite de vez porque cuando se quedó sin aceite, cuando le robaron las plantas y demás, tiene que volver a usar morfina y entra de vuelta con todos los efectos secundarios y no trata el dolor porque cuando tiene aceite de cannabis utiliza solo el aceite de cannabis no las altísimas dosis de derivados de opiáceos o de morfina que, que tiene que estar consumiendo Digo, esto no, no le resuelve el problema a, a Elba y nosotros vamos recordemos ver... eh, perdóname Daniel sí. para para ubicar a quienes por ahí no conozcan que Elba Edith Guevara atraviesa sí. en este momento una disputa judicial con el estado pampeano en la que discute la posibilidad de que el Estado también se haga cargo, la tenga en cuenta ella como eh, paciente y pueda acceder a, a lo que necesita. Exacto, y para que la gente entienda más todavía, el aceite de cannabis que anunció el ministro que se puede importar en salud pública no le sirve a Elba. Claro. ¿Por qué? Porque tiene CBD uh -huh. y Elba necesita THC. Básicamente necesita un aceite preparado con otra planta. Muy bien, ¿Sí? eh, eh, puede parecer muy técnico, pero estas cosas también... Eh, van son parte de un proceso, se empieza explicando son una cosa que ahora proceso, sabemos exacto. la mayoría no va a entender o va, va a acercarse con incomodidad pero eh, al tiempo vamos a estar hablando más claramente de esto que vos planteas es así bien, y bueno, en definitiva para que la gente entienda son 80 años de prohibición sobre una sustancia que durante 80 años fue considerada una droga no te olvides la categorización de Naciones Unidas dice que es más peligrosa o igual de peligrosa que la heroína que es una sustancia sin potencial terapéutico y de elevado potencial adictivo. Todo esto que yo te estoy diciendo es lo que dice la ONU y es la base de la prohibición de la marihuana. Esa prohibición es de la década del 60, principios. El descubrimiento del sistema endocannabinoide, para que la gente lo entienda, los principios científicos por los cuales el aceite de cannabis existe y explica todo el potencial terapéutico, son 30 años posteriores a la prohibición. Entonces, la básicamente que la previsión está basada en una mentira, no sé si se entiende. digo sí si, si Naciones Unidas sostiene que la marihuana no tiene potencial terapéutico y después en el 2018 te dice que el CBD no es adictivo y que sirve para epilepsia, no, no sé, que les, tienen que tomar CBD porque están con algún tipo de problemas ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No se deciden bien si la marihuana es droga o si es un medicamento. A, a eso voy. Está pivoteando todo el tiempo como una sustancia... Eh, Como droga, tomada como droga, tomada como medicamento. Y el planteo es que es una sustancia que debe ser abordada como una sustancia desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene dolor, lo quieren resolver rápidamente, y como cultivar una planta te lleva un determinado tiempo, van a buscar el aceite ya hecho. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque en general no acceden a un aceite que sepan con qué variedad de planta está hecha, cuál es la dosis que tienen que tomar, cuál es la concentración a la que está hecho es decir, no hay un aceite de cannabis estandarizado, no hay como una pastilla de ibuprofeno de 600 miligramos, hay muchas plantas de cannabis, se pueden hacer a muchas concentraciones y eso da la, explica la diversidad de usos de esta planta Eh, en un montón de, de enfermedades No sé si se entiende lo que lo que digo Sí, sí, está claro eh, sí, Daniel, el, mucho, sí. el, el anuncio Además de, de un costado político Que bueno, es otra cuestión Pero te, te, tendrá que hablarse también Porque el Ministro de Salud hizo este anuncio Junto con Espartaco Marín Que es un diputado que había impulsado Una suerte de proyecto vinculado con el tema Y junto con otros diputados Apareció el solo, sin embargo Eh, se, se completa con declaraciones del socialista Luis Solana, que era otro de los que teóricamente trabajaba en el tema, diciendo que con esta medida la posibilidad del autocultivo se cae y bajo esta mirada de que el autocultivo es peligroso porque se automedica a alguien o entra en una fase donde se puede automedicar. Eh, ¿Qué tenés para decir? Bueno, eh, hay, hay una parte de, de, de verdad y hay otra... A ver, vamos a ir tomándolo por parte. Respecto de, de Espartaco Marín, en el anuncio tiene que ver con esto que vos decís de, de un proyecto de ley que está ya hace un año y pico y que contempla, eh, entre otras cosas, la producción estatal y el autocultivo. sí eh, Entonces, como Cobán estaba diciendo que lo iban a, por, a importar, eh, Espartaco pudo agregar que, bueno, podemos reemplazar en el futuro por una producción local. Ahora, lo de que el autocultivo se va a caer, es, es, un, es un problema, digamos, esa declaración, porque no no es verdadera desde el punto de vista que, como te, des, te estuve explicando todo este tiempo, el, eh, la gente que necesita acceder, necesita acceder a otras variedades de plantas que están prohibidas. Entonces, para acceder a esas plantas, Eh, la única forma que tienen de acceso es o cultivando la planta o comprándole un producto sin control en el mercado negro, ¿no? Y por eso te planteaba que es un problema, un problema sanitario porque acá hay gente enferma, enferma con cáncer, que está inmunosuprimida o, o chicos con epilepsias que si toman los aceites que, no, que son inadecuados o están contaminados, ...pueden aparecer problemas de salud realmente serios... no ...más allá de los que padecen que son realmente serios... ...pero digo, se pueden complejizar más los cuadros... Eh, ...lo que hace necesario la intervención de salud... ...porque esa gente... Eh, por, eh, no es el, eh, ...por eso te decía que Solana en parte tenía razón... ...con el autocultivo se automedican... ...sí, porque tampoco hay un acompañamiento de los médicos... ...para evaluar las interacciones que existen con otros medicamentos... El usuario de cannabis está solo, eh, no tiene acompañamiento institucional, eh, compra productos alterados, lo pueden estafar, está con riesgo de que le roben la planta, de que lo maten como pasó sí, en Santa Rosa. Salvando las mataran... distancias es, es una cuestión como la del aborto, ¿no? Eh, es como si Solana dijera en este momento, el aborto es peligroso eh, si es clandestino, pero existe. Eso está claro. y hay, el Estado no se puede hacer el boludo. En realidad lo que tendría que hacer es todo Ahí lo contrario. Claro, ahí está el punto. A mí me parece que salud pública no se puede hacer la distraída de tener tanta gente eh, eh, que está siendo atendida en el sistema de salud sabiendo que muchos compran un producto que, que está adulterado, digamos, ¿no? Que no saben, o sea, tenemos eh, casos de gente que nos ha ido al Grobo a, a mostrar, dicen, mira yo compré este gotero y vos lo mirás atrás, Luis, tiene un hongo adentro. Sí. Eh, Eso si lo toma una persona sin defensa, se muere, digamos. no no Estamos hablando de un problema de salud grave, y como en la discusión siempre estuvo eh, la intervención del Ministerio de Seguridad, tanto a nivel nacional como provincial, eh, con esta idea, ya te diría, anacrónica, ¿no? de que la marihuana es una droga peligrosa y todo eso, eh, interfería en esta discusión, me parece a mí, pero... Eh, entiendo que lleva tiempo y como vos decís por ahí las cosas que yo explico eh, son muy técnicas pero bueno la idea se tiene la gente se tiene que hacer la idea de que en realidad existen un montón de plantas como razas de perro y cada una es muy particular para atender un tipo de enfermedad eh, si el estado o, no produce esa, esa cantidad de plantas en distintas concentraciones o no habilita a que la gente eh, pueda acceder a cultivar las distintas variedades de las plantas, no vamos a estar nunca hablando de los tratamientos en base a cannabis. No sé si se entiende lo que quiero decir. Claro que sí, Daniel. Bueno, más vale que el tema va a seguir en la agenda nuestra de Radio Cermés Seguro y en la agenda de todos, además, y todas. Eh, te vamos a volver a consultar y si en este momento... ¿Queda algo que crees eh, oportuno agregar alguna precisión, detalle lo que sea? Te escuchamos. Sí, por ahí, mira, está está mejor explicado lo que por ahí quiero transmitir en el Facebook sí. de Pampa Fértil. Está escrito eh, ahí, claro. Está está escrito, es, es lleva un tiempo leerlo, no no es característico de Facebook, digamos, ¿no? Sentarse por ahí 3, minutos de lectura, pero bueno, en realidad es un texto que explica la realidad del uso medicinal del cannabis en, en La Pampa y precisamente a partir de las declaraciones del ministro, un poco explicar esto de manera más técnica, más detenida, y sobre todo con ampliación de fuentes bibliográficas, fuentes científicas, que es lo que se está negando en definitiva, que es como tapar el sol con la mano. Digo, Universidad de Oxford escribió al respecto, el Ministerio de Salud de Canadá, en Israel... Este, vos vas a algún sistema de salud pública que tiene un vaporizador si vos te duele algo y te, te vaporizan con cannabis eh, españa tiene la sociedad española de investigaciones de los cannabinoides y existen miles de las asociaciones científicas que investigan esto eh, con lo cual la evidencia sobra digamos y, y, sea, y, y pregunto y el poder político o quienes toman las decisiones o parecen ahora preocupados por el tema o ocupados un poco, digo, Espartaco Marín, Solana, Zavaroff, que es el otro diputado que est est está vinculado al proyecto, el propio ministro Coan... ¿Te han hecho a vos alguna consulta, aunque sea informal, sobre estas cuestiones o, o ni siquiera? No, eh, uh -huh. no y hemos intentado eh, tener llegada... Bueno, en el caso de, de Espartaco, el último contacto, precisamente antes de, de la conferencia, que, que digamos no sabía que iba a la conferencia, me refiero, lo que sí le pude pasar tanto a Marín como a Solana y a Zavarot es un texto eh, que publicamos con mi compañera, con Ayelen, eh, en el cual describe que qué qué patologías están tratando los pampeanos, con qué variedades y a qué dosificación. Es solamente un análisis del uso terapéutico, pero bueno, es un trabajo que se presentó en un congreso en La Plata y que fue publicado por una editorial de España, la Editorial Académica Española, con lo cual es fuente científica de da un panorama de qué es lo que de, para lo que sirve realmente y demás. Entonces, digo, ellos tienen la información y fue eh, lo último, o sea, lo que quiero decir es que yo intento también acercar esta información porque es un terreno donde hay mucha desinformación y uno lo que intenta hacer es aportar. No es que, hola, lee mi libro, sino, mira en este libro figuran un montón de fuentes bibliográficas ah, vale, que podés más, consultar eh, si lo que dice está bien, si lo que dice está mal, si, si bueno, qué sé yo, si lo discutimos en el ámbito científico, ¿no? Daniel Oliveto, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿eh? Daniel Oliveto, el del cannabis, como lo ha bautizado Armando Lagarejo. Ustedes se sorprenderán de mi exclusiva presencia en esta conversación. ¿Qué pasa? Lagarejo está fumando en un rincón de esta Radio Kermés y Juan y Idepian y el negro Nicolás Bompadre no pudieron participar de esta charla porque están en un tema mucho más importante. Están preparando el videíto para el bloque que viene.